...sobre la decimoctava muestra de libros en Olavarría que va a comentar, comenzar este viernes 4. Sí, así es. Eh, como todos los años, durante 10 días, eh, la muestra va a permanecer en Olavarría... ...desde el 4 al 13 de septiembre. Sí. Y, en realidad eh, es una muestra bastante particular porque... Eh, se ha conformado con una multifacética presencia de autores de distintos lados. Eh, nuestra programación, que cuenta con más de 50 escritores, eh, no son todos de Olavarría, también vienen de la región, tenemos gente eh, que nos va a acompañar, que viene de Buenos Aires, eh, que viene de La Prida, de... Eh, de Chivilcoy, de Adrogué eh, y también tenemos de otros lugares como por ejemplo tenemos gente que vienen a ofrecer un espectáculo de Uruguay tenemos gente de Rosario tenemos escritores de Córdoba así que en realidad eh, escritores de Tandil eh, en realidad tenemos este, muchísima gente ...pero también nuestra gente... ...escritores de Olavarría... Sí. ...en realidad son más de 50 escritores... ...y la programación se nutre... ...no solamente con presentaciones de libros... ...sino también con homenajes... ...hemos instituido desde el año pasado... ...brindar homenajes a autores locales... ...este año lo hacemos... ...con la autora Olga Cito... ...que eh, recientemente fallecida... ...al autor Vicente Martín... ...también el homenaje al bibliotecario... Eh, ...tenemos espectáculos tanto para niños como para adultos... ...exposiciones fotográficas... ...habrá libros artesanales... ...en fin, hay una variedad de, de ofertas... Eh, ...para todo tipo de gusto y para aquel que nos acompañe... ...y que le agrade compartir un momento... De, ...donde se concentra en la escritura... ...la oferta lectora y el intercambio de temas, de experiencias y de ideas... ...de la gente especializada que nos integra el programa. Olga, ¿esto dónde va a estar desarrollándose? Y quería consultarte si tiene algún costo de colaboración la entrada. Sí, la entrada está especificada eh, los fines de semana de dos pesos... Bien. ...el día lunes será gratuito y de martes a viernes será de un peso. Bien. Y bueno, es, es muy variado obviamente el programa, pero si vos tuvieras que, que hablarle a la gente de alguno en particular para invitarla, para que se acerque, eh, ¿qué le dirías? Este, en realidad eh, nosotros sabemos que los intereses lectores eh, pertenecen a la diversidad del, justamente del lector. Eh, todos son importantes para nosotros, desde el autor local hasta los que eh, son reconocidos internacionalmente. Pero así, en un rápido vuelo, yo les diría que Alberto de va a venir a presentar el suplemento el día 4. El día 5 tenemos a María Luisa Femenías, que sí. ya el año pasado con muchísimo público, eh, dictó su conferencia. Vendrá Canela, tan conocida en los programas televisivos, periodista y escritora. Vendrá María Inés Krimer a, a hablarnos... ...sobre su premio MC 2009... ...de su novela Lo que nosotras sabíamos... ...el 8 tendremos a Liliana Bodoc... ...que vendrá a hablarnos sobre la literatura... ...lo fantástico y lo poético... ...dirigido a docentes... ...el 9 por ejemplo, invito a, a docentes... ...y a bibliotecarios a escuchar a Sandra Comino... ...cuando habla de la literatura que es para grandes, pero ¿qué eligen los grandes para los chicos? El 10 tenemos, el que está entre los primeros en, en libros vendidos de ficción, a Bernardo Estamatea, que está recorriendo el país con las presentaciones de su libro Gente Tóxica y Emociones Tóxicas. El 12 tendremos para las amas de casa a Choli Berreteaga. ...que nos va a presentar su último libro... ...Cocina Simple para la Vida Moderna... Eh, ...y también estará Ana María Llúa... ...que estará integrando una mesa redonda... ...a partir de su novela El Peso de la Tentación... Eh, ...acerca del tema La Obesidad... Y, ...e integrará esta mesa con la doctora Janina Castaño... ...y con el periodista Guillermo del Soto... ...y el día de cierre, por ejemplo estará Juan Sasturain eh, que hará un diálogo con lectores y planteará de dónde vienen en realidad las historias ¿eh? este, es muy nutrido sí También sumamente interesante Nuestra cervantina de la biblioteca popular de azul eh, una exposición de una colección muy importante este, tendremos este, música para chicos talleres eh, ...para los, los chicos también... ...tendremos presentaciones de alumnos de escuelas rurales... ...que han escrito producciones literarias... Eh, ...en fin, hay temas para, para elegir... ...la programación ya salió a difusión... ...estará por todos los medios... ...asimismo se publicará... Este, ...por los medios virtuales... ...Info M, Info claro. Este, diario El Popular, por el canal, eh, o sea que la población tiene a su disposición eh, la posibilidad de elegir lo que más le agrade y lo que le interesa en cuanto a la temática. Asimismo, durante los días, y ya a partir de esta semana lo empezamos a colocar, estará una cartelera en la entrada del patio Rivadavia. Bien. ...donde la gente al pasar puede también elegir y, y entrar a, este, al programa que le interese. Olga, una pregunta. ¿Existen eh, números de la cantidad de visitantes que recibieron el año pasado en la muestra... ...con lo cual se podría estimar una cantidad de visitantes para este año? Eh, yo no, no te puedo decir este, exactamente, pero eh, superaban las 4.800 personas el año pasado... Bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy, pero muy interesante la propuesta. No pueden decir los olavarrienses que no se enteraron. Hay un montón de días, montones de horarios. Por ahí la gente que no puede un horario puede ir a otro. Es muy Así nutrida es. La, la programación. Así que, bueno, obviamente lo vamos a estar reiterando a lo largo de la semana y estaremos ahí compartiendo la decimoctava muestra de libros en Olavarría. Será con mucho gusto, este, de pronto, que esto lo puedan ustedes también divulgar porque es una forma de colaborar con este espacio cultural que venimos bregando durante 18 años para llevarlo adelante. Bueno, muchísimas gracias Olga, allí estaremos entonces. Bueno, gracias. ¿eh? Bueno, Buenos conversábamos días. con Olga Rasposo, ella es presidente de la Fundación Libros, una de las organizadoras de la décimo octava muestra de libros en Olavarría que se va a estar llevando a cabo a partir de este viernes 4 de septiembre y se va a extender hasta el 13. Mensajes al 1553 3147. En línea. Teléfono fijo 414190 y 444594. En línea. Conduce Jorge Escodón. En línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón. Señor comerciante, despreocúpese. Sus compras se las traemos en tiempo y forma. Logística BW, su transporte más seguro. Salidas diarias, Buenos Aires o La Barría, Buenos Aires. En Logística BW, lo atendemos como usted merece. Entregamos su paquete con lo y todo. Logística BW, transporte rápido, económico y confiable. Avenida Circunvalación y Colón, Rotón de la Palmera, Telefax 421-271. Bahía Automotores, Bahía toda la línea Fiat a tu alcance y repuestos originales Fiat. En Avenida Pringles 3716, teléfonos 02284, 429959 y 429887. Bahía Automotores, Bahía Automotores. planes increíbles, importantes bonificaciones en cero kilómetro, entrega inmediata. Test Drive diarios y taller autorizado. Bahía Automotores, concesionario oficial Fiat con más de medio siglo de experiencia y liderazgo. Bahía Avenida Pringles 3716, teléfono 02284, 429959 y 429887. Bahía Automotores. La información deportiva en línea por la 90, con Andrés Pellegrini. Claudia Gaité, Óptica y Contactología. Un nuevo espacio pensado para vos. Toda nuestra experiencia, calidad y atención volcada al cuidado de tus ojos. Claudia Gaité, Óptica y Contactología. En nuestro nuevo local de General Paz 2564, entre Alsina y La Valle. Lentes de contacto. Recetas en el día. Todas las tarjetas de crédito y débito. Convenio con PAMI, doctos y servicios sociales. Claudia Gaité. General Paz 2564. Teléfono 425-843. Claudia Gaité. Óptica y contactología. Ahora Andrés Pellegrini con toda la información deportiva. Buenos días Andrés. Buenos días Natalia, para vos, para la audiencia, aquí comenzamos con la actividad deportiva, refiriendo al fútbol. El seleccionado argentino trabajó ayer en el predio de Seiza, pensando en el choque frente a Brasil y luego el posterior ante Paraguay. Dos equipos estuvieron trabajando con intercambio en cuanto a las posiciones, en cuanto a los posibles titulares. El propio técnico Diego Armando Maradona dijo que puede jugar cualquiera. ...en el encuentro gravitante del sábado venidero a las 21... ...ante el conjunto Carioca. A propósito de los arbitrajes... ...para la decimoquinta y para la decimosexta fecha de eliminatorias... ...en la decimoquinta a las 17.10 del sábado... Perú Uruguay en Lima será arbitrado por Carlos Echandía... ...Colombia-Ecuador en Medellín con el arbitraje de Sergio Pesota... ...a las 19.30, Paraguay-Bolivia en Asunción... ...el arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo... A las 21.30, Argentina-Brasil en Rosario con el arbitraje del colombiano Oscar Ruiz. Y desde las 22.30, Chile-Venezuela en Santiago con el arbitraje del boliviano René Ortube. Por la decimosexta jornada, a las 16, esto será entre semana, Bolivia-Ecuador en La Paz, dirige el argentino Héctor Baldassi. A las 18, Uruguay-Colombia en Montevideo con el arbitraje del paraguayo Carlos Torres. A las 20, Paraguay-Argentina en Asunción dirige... Salvio Fagundes, el brasileño, a las 22 Venezuela-Perú en Puerto La Cruz, con el arbitraje del ecuatoriano Carlos Vera, y en el mismo horario Brasil-Chile en Salvador de Bahía, con el arbitraje del uruguayo Jorge Larrionda, fecha que se va a disputar durante el miércoles 9 de septiembre. Eh, respecto a la venta de entradas, desde las 9 comenzará la entrega de 12.000 plateas, eh, Y esto tiene que ver con el gigante de Arroyito, estadio que va a recibir la presentación de la Argentina. Respecto a los valores, van entre 100 y 350 pesos. La gente ya está esperando desde ayer, a pesar de la lluvia que cayó en Rosario, para guardar tener su propia entrada y ver el partido ante Brasil. Respecto al torneo apertura, la fecha 3 tiene comienzo en la jornada de hoy.